Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Al-Ladhi Anzala ala abdihil kitaba walam yajallahu iwaja Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Alabado sea Allah quien ha revelado el Corán a su siervo Muhammad. Y no hay nada en él que se desvíe de la verdad. Oyimalliyunziru basan shadidan milladun wayubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ssalihati annalahum ajran hasana Un libro perfecto, sin contradicciones, para advertir a quienes lo rechacen de un severo castigo de parte de Alá y para anunciar a los creyentes que obran con rectitud la buena noticia de que obtendrán una buena recompensa junto a Alá en el paraíso. Ma qina fihi abada. Donde vivirán eternamente. Wa yunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Y para advertir de su castigo a quienes dicen que Alá ha tomado para sí un hijo. Malahum bihi min 'ilmin wa la li abaa'ihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ni ellos ni sus antepasados tienen conocimiento real de tal cosa. Las palabras que pronuncian son muy graves y no dicen más que mentiras. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Puede que te consumas de pesar, oh Mujahmad, tras ver que tu pueblo se aleja de ti porque no creen en este mensaje. El Corán. إن Ja'alnā mā 'alā al-arḍi zīnata lahā linabluwahum ayyuhum aḥsanu 'amalan. Certamente hemos embellecido cuanto hay en la tierra para poner a los hombres a prueba y ver quiénes actuaban mejor. Wa innā lajā'ilūna mā 'alayhā ṣa'īdan jurzā. Luego destruiremos todo lo que hay en ella el día de la resurrección y haremos que se convierta en una tierra yerma y seca. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا no pienses oh muhammad que la historia de los jóvenes de la caverna y de Ar-Raqim es uno de nuestros milagros más sorprendentes. Idh awal futiyatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka <risa> rahmatan wa hayy lana min amrina rashada Ricuerda cuando los jóvenes se refugiaron en una caverna huyendo de los idólatras de su pueblo y suplicaron a Allah diciendo Señor apiádate de nosotros protégenos y ayúdanos a salir bien de esta situación guiándonos hacia lo que sea correcto. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا Entonces los hicimos dormir durante muchos años en la caverna. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا Después los despertamos para que se evidenciara con claridad qué grupo hacía mejores cálculos sobre el tiempo que habían permanecido en la caverna. Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu bi Rabbihim wa zidnahu huda. Nos te contamos su verdadera historia. Era un grupo de jóvenes que creían en su Señor y lo adoraban solo a él y a quienes aumentamos su fe. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا إذا شططا Y fortalecimos sus corazones cuando se dirigieron contra su pueblo, diciéndoles Nuestro Señor es el creador de los cielos y de la tierra y no invocaremos a nadie sino a Él. De lo contrario, estaríamos pronunciando algo muy grave. Estos hombres se han convertido de los delitos la hata lawla ya'tun 'alayhim bi sulṭānin bayyin faman aẓlama mimman iftara 'alallāhi kadhibā los jóvenes se dijeron entre sí nuestro pueblo adora a otros fuera de allah por qué no presentan una prueba clara sobre lo que se basan para adorarlos y quién es más injusto quae ingenita mentiras contra illa Wa idh ta'tazaltumūhum <tose> wa mā ya'budūna illallāha fa'ū ilal-kahfi anshur lakum rabbukum min raḥmatihi وَأُلِي إِلَى الْكَهْفِ إِنْ شَاءَ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ocultándolos de su pueblo y los ayudará en su situación concediéndoles lo que necesiten. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله Man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida Entonces ala hizo que cayeran dormidos en un profundo sueño durante muchos años Quien hubiera estado presente habría visto como al salir el sol los rayos penetraban en la cueva por la derecha alcanzándolos con suavidad mientras que al ponerse, los rayos penetraban por la izquierda sin llegar a tocarlos y ellos se mantenían en un espacio aereado de la caverna. Lo que sucedió a los jóvenes es una prueba del poder de Allah. Aquel a quien Allah guíe estará realmente bien guiado y a quien extravíe por su obstinado rechazo a la verdad, nadie podrá ayudarlo nigiarlo wa tahsabuhum ay qadwan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimali wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid Law illa'ta <risa> 'alayhim lawa illaita minhum firaran walam li'ta minhum ru'ba Cualquiera habría pensado que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Y los girábamos sobre su lado derecho y sobre el izquierdo. Y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada de la caverna. Si alguien los hubiese visto abria uido de ellos despavorido wa kadhalika ba'athnahum liyatasalaw bainahum qala qaa'ilun minhum kam labistum qaaloo labithna yawman aw ba'd yawm qaaloo rabbukum a'lamu bima labithtum faba'athoo احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalaṭṭaf wa la yush'irana bikum ahada Idal mizma modo ke hicimos que durmieran los despertamos para que se preguntaran entre ellos sobre lo sucedido Uno de ellos dijo ¿Cuánto tiempo hemos permanecido en la caverna dormidos? Unos contestaron, Un día o oh parte de él. Otros dijeron, Nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido aquí. Vaya uno de ustedes con estas monedas de plata a la ciudad para buscar la comida más pura y buena que pueda encontrar como sustento. Que tenga cuidado. Que tenga cuidado y que no informe a nadie sobre nosotros. إنهم إن يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Porque si nos reconocieran nos lapidarían o nos harían retornar a sus creencias. Y si lo hiciéramos nunca prosperaríamos ni en esta vida ni en la otra وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها ليعلموا انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانُ رَبِّنَا أَعْلَمُ بِهِمْ Qala alladhina ghalabū 'alā amrihim lanattakhidhan 'alayhim masjidā Id al-mismu mōdo kay hicimos que durmieran durante muchos años y después los despertamos Hicimos que su historia se conociera para que la gente de la ciudad supiera que la promesa de Allah sobre la resurrección se cumplirá y que la hora final tendrá lugar Sin duda alguna. Recuerda cuando la gente de entonces discutía sobre el caso y unos dijeron: "Levanten una edificación alrededor de la cueva que cierre su entrada con los restos de los jóvenes dentro, tal y como están. Alá es quien mejor sabe acerca de ellos." Quienes tenían el poder de decisión dijeron: construiremos cerca de ellos un lugar de culto Sayaquluna <risa> thalathat arabi'hum kalbuhum wa yaquluna khamsat sadisuhum kalbuhum rajman bilghaybi wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil Fala tumari fihim illa miraaan zahiran wala testafti fihim minhum ahada Algunos dirán que los jóvenes eran tres, cuatro con el perro otros dirán que eran 5, 6 con el perro, haciendo conjeturas sobre lo que desconocen. Otros dirán que eran 7, 8 con el perro. Diles, oh Muhammad, mi señor es quien mejor sabe cuántos eran y muy pocos tienen conocimiento del número verdadero. No discutan, pues, sobre algo sin disponer de una clara prueba que lo corrobore. Ni pregunten acerca de ellos a nadie de entre quienes recibieron las escrituras, porque no obtendrían una información fiable. Y no digas acerca de algo que pretendes llevar a cabo, ciertamente lo haré mañana illa in yasha Allah wa dhkur rabbika idha naseeta wa qul asaa an yahdiani rabbi li aqrab min hadha rashada Salbo si añades si alla quiere y recuerda a tu señor con alabanzas pídele perdón y busca en él el refugio del demonio si olvidas mencionar dichas palabras y pide a tu señor entonces que te guíe hacia el camino más correcto si te preguntan algo cuya respuesta desconoces Walabthu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a Y los jóvenes permanecieron en la caverna 300 años según el calendario solar a los que se le añaden 9 más según el calendario lunar. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi abṣir bihi wa asmi' malahum min dunihi min waliy wa la yushriku fi hukmihi ahada Diles a quienes discrepan. Allah sabe mejor el tiempo que permanecieron en ella pues él posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra nadie ve ni oye como él los hombres no tienen fuera de él quien los proteja y él no comparte la toma de sus decisiones con nadie watlumaa oohiya ilayka min kitab rabbika la mubaddala likalimatihi wa lan tajid min doonihi multahada irsita o oh muhammad lo que te ha sido revelado en el libro de tu señor el coran las palabras de allah son inalterables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 Sé paciente en compañía de los pobres que invocan a su Señor mañana y noche, buscando solo su complacencia, sin desear los bienes de esta vida. No desvíes tu mirada de ellos, deseando el encanto de la vida terrenal, ni obedezcas a aquel a quien le hemos sellado el corazón por rechazar la verdad y no nos glorifica, y sigue además sus pasiones, ese cuyas acciones son en vano et ducent ad perditionem waqulil haqqo mir rabbikum faman sha'a fal yu'minu waman sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimin nara ahata bihim suradiqha Wain yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh Bitsa al sharabu wa sa'at murtafaqa Y di a tu pueblo, oh Muhammad, lo que les he traído, el Corán, es la verdad procedente de su señor quien quiera creer en él que lo haga y quien quiera que lo desmienta ciertamente hemos preparado para los injustos que lo rechacen un fuego que los cercará como una muralla y del que no podrán escapar y sin imploran ayuda por la sed que padecen serán socorridos con un líquido espeso y ardiente que les abrasará la cara qué pésima bebida y qué pésima morada. Innal ladhīna āmanū wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti innā lā nuḍīʿu ajra man aḥsana 'amala. Ciertamente no dejaremos sin una buena recompensa a quienes crean y obren rectamente. उलाएका लहुम जन्नतु अदन तजरी मिन तहतिहुम अलनहार युहललुन फीहा मिन असाविर मिन दहब वयलबसुन थियाबा वयलबसुन थियाबा खद्रम मिन dūsi wa istabraqim muttakiin fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawab wa husnat murtfaqā esos obtendrán los jardines de la eternidad situados en los niveles superiores del paraíso por donde corren ríos allí se adornarán con brazaletes de oro Vestirán prendas verdes de seda y brocado y estarán recostados en divanes. ¡Qué excelente recompensa y qué buena morada! واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا El ejemplo de dos hombres, uno creyente y otro incrédulo e ingrato. A uno de los cuales, el ingrato, agraciamos con dos viñedos cercados por palmeras y separados por un sembrado. Qaltal jannatayn atat akulaha walam taghlim minhu shay'a wafajjarna khilalahuma nahara Ambos viñedos daban sus frutos de manera continuada, sin que se perdiera nada de la cosecha. E hicimos que brotara un riachuelo entre ellos. Wakana lahu thamar faqala li sahibihu wa huwa yuhawiruhu ana akthar minka malan wa a'azzu nafra El dueño de los viñedos tenía frutos y bienes en abundancia. Y le dijo a su compañero creyente, presumiendo Poseo más riqueza que tú Y soy más poderoso en cuanto al número de hijos, sirvientes y ayudantes que tengo Y entró en su viñedo Y le dijo a su compañero creyente, presumiendo siendo injusto consigo mismo, por su arrogancia y negación de la otra vida. Y dijo, no creo que esto vaya a perecer nunca. Y no creo que el día de hoy sea un día, y no me hacía nada para Dios, y no me hacía nada más de esto, Ni creo que llegue la hora final. Y si retornara a mi señor, encontraría, sin duda alguna, junto a él algo mucho mejor que lo que tengo. Ha dicho su amigo y él le dice, ¿Habrá el que te hizo de un tráfito y de un tráfito? acafarte bil ladhi khalaqaka min turabin thumma min nutufatin thumma sawaaka rajulaa su compañero creyente le dijo exhortándolo ¿no crees en quien te creó a partir del polvo después de una pequeña cantidad de esperma y posteriormente te dio la forma de un hombre? lakind En cambio, yo creo que Él, quien me ha creado, es Allah, mi Señor, y no adoro a nadie más que a Él. Walawla idkhalta jannatak qulta ma shaa Allahu la quwwata illa billah In tarani ana aqallu min kamalan wa walada Al entrare in tu vignedo i ver che io tenia meno riquezas y meno hijos che tu deberias aver dicho Esto se debe al favor que Allah me ha concedido, a su voluntad y a su poder, no al mío. Fa'asa <risa> rabbi en yu'tiyani khayran min jannatika wa yursila alayha husbanan min as samai, fatusbihas sa'idan zalaqa pues puede que mi señor me dé un jardín mejor que tu viñedo y que envíe contra el tuyo un castigo del cielo que lo destruya dejando el terreno yermo y pelado o ysbihamaa gauran falantastati'ala hulaba o bien podría hacer que desapareciera el agua de la superficie y no pudieras obtenerla wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma an fa qafiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada fueron destruidos con todos los frutos que contenían y este empezó a lamentarse por lo que había invertido en ellos al ver sus cepas totalmente devastadas diciendo ojalá no hubiera adorado a nadie más que a mi señor ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا انتصرا y en ningún grupo de hombres pudo socorrerlo del castigo de Allah ni pudo defenderse a sí mismo Hunalikal walayatu lillahi alhaqqu huwa khayrun thawaban wa khayrun 'uqba Solla Allah el Dios verdadero puede proteger y auxiliar al hombre en dichas adversidades Él es quien concede la mejor recompensa y el mejor final para sus siervos creyentes. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا Fa aftalata bihi nabatu al ardi, fa aosbaha hashiman tazruhu riyah, wa kana allahu ala kulli shay'in muqtadira. Y compara para ellos, a modo de ejemplo, O Muqadmad, esta vida mundanal con la lluvia que hacemos descender del cielo y absorben las plantas de la tierra, y absorben las plantas de la tierra, que después se secan y fragmentan en pequeños trozos que esparce el viento. Y Allah es todopoderoso. Al mal wal banun zinatu al hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Las riquezas y los hijos son bienes y adornos pasajeros de la vida mundanal. Mas las buenas obras que permanecen obtendrán una mayor recompensa por parte de Allah y generarán una mayor esperanza para quien las realiza. Wa yawma nsayyirul jibala wa tara al arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Y recuerda oh Muhammad el día de la resurrección en que haremos desaparecer las montañas y verás la tierra totalmente nivelada sin nada que sobresalga en ella ese día los reuniremos a todos sin descuidar a nadie y urdu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida y serán conducidos ante tu señor en filas y se les dirá Se han presentado ante nosotros tras resucitar del mismo modo que los creamos por primera vez a pesar de que afirmaban que no los iteríamos para este día Wa wudha al-kitabu fa tara al-mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaaha wa wajadu ma amilu hadir wa la yadhlimu rabbuka ahada entonces se les entregarán los registros de sus acciones y verás a los pecadores que rechazaban la verdad temerosos de su contenido. Estos dirán, ¡Ay de nosotros! No hay nada, por pequeño o grande que sea, que no esté incluido en este registro. Y encontrarán presente en él todo lo que realizaron. Y tu Señor no es injusto con nadie, ¡Oh, Muhammad! ¡Oh, Muhammad!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 ni y ellos لكم عدو بئس للظالمين بدلا Y recuerda cuando dijimos a los ángeles Postrénse ante Adán. Y todos se postraron salvo Iblis, que era de los jinn y desobedeció la orden de su Señor. Lo tomarán a él y a su descendencia hombres por protectores en vez de tomarme a mí cuando ellos son sus enemigos qué pésima elección la de los injustos que rechazan la verdad al obedecerlos a ellos en vez de a mí ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا fueran testigos de la creación de los cielos y de la tierra, ni de su propia creación. Ni iba a tomar por ayudantes a quienes extraviaban a los hombres. Weyauma yaquluna du shurakaa alladheena za'amtum fa da'uuhum fa lam yastajibu lahum wa ja'alna baynahum mawbiqa. Y recuerda el día de la resurrección, en el que alá reprenderá a los idólatras diciendo Llamen a esos que decían que compartían la divinidad conmigo para que los ayuden Los llamarán, pero no responderán Y hallar establecerá entre ellos los idólatras y lo que adoraban una barrera infranqueable Y los pecadores idólatras verán el fuego y tendrán la certeza de que serán arrojados a él y no encontrarán ninguna escapatoria. Walakad sarrafna fi hadha al-Qur'an linnasi min kulli mathalin wakana al-insanu akshara şeyin jadalaa Y, ciertamente, hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos. Mas el hombre es, antes que nada, un gran discutidor.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 ta'tiahum sunnatul awwalina aw ya'tiahum ul azabu qubula y lo que le impide a la gente de la Mecca creer una vez les ha llegado la guía del Corán es su petición de ver repetida la destrucción que sufrieron las generaciones precedentes que negaron la verdad o de ver el castigo del que han sido advertidos ante sus propios ojos وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا إِذْ سُلُوا أَرْسَلْنَا نُسُلُ como portadores de buenas nuevas a los creyentes y amonestadores a quienes rechazan la verdad y quienes no creen discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de nuestras alegas y de nuestras advertencias. ¿Y quién es más injusto que ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ Wa in tad'uhum ilal hudaa falen yahhtadu izan abadaa. ¿Y quién si es más injusto que aquel a quien se le recuerdan las aleyas y las pruebas de su Señor y se aparta de ellas a la vez que olvida las malas acciones que ha realizado? Le hemos sellado el corazón y taponado los oídos debido a su incredulidad para que no comprenda el Corán. Y si se lo invita a seguir el buen camino no lo seguirá nunca. ورَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا es el intulgente y el dueño de la misericordia si les pidiera cuentas a los hombres en esta vida por los pecados que han cometido les adelantaría el castigo no obstante les concede un plazo de tiempo hasta un día fijado del cual no podrán escapar Wa tilka alqura ahlaknahuumma lamma zalamu waja'alna li mahlikihim maw'ida. Y todas esas ciudades que pasaron, las destruimos cuando fueron injustas al negar la verdad. Y decretamos para ellas la fecha de su destrucción. Y recuerda cuando Moisés le dijo a su joven sirviente No me rendiré hasta encontrar el lugar donde confluyen los dos mares Aunque tenga que andar durante años Falamma balagam ajma'a bainihima nasiyahutahuma fattahaza sabilahu fil bahri sarabaa. Y cuando llegaron al punto de confluencia de los dos mares, se olvidaron del pez que llevaban consigo como provisión, el cual se deslizó en el mar, dejando tras de sí un túnel como rastro que no cubrió el agua. Falemma jaawaza qala li fatahu aatina gada'ana laqad laqina bin safarina hatha nasaba. Cuando hubieron pasado de largo dicho lugar, Moisés le dijo a su sirviente, Saca nuestro almuerzo. Realmente, nos hemos fatigado en este viaje. Qala ala ara'aita idh awayna ila as-sakhra fa inni naseetu al-huta wa ma ansanahu illa ash-shaytan an adhkurah wattakhadha sabilaahu fil-bahri ajaba El sirviente le dijo Te acuerdas de cuando nos refugiamos en aquella roca pues olvidé allí el pez que llevábamos como provisión y si no lo he mencionado antes es porque el demonio hizo que me olvidara el pez saltó al agua y se abrió camino en ella de una forma muy extraña o la ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا dijo moises Eso es lo que andábamos buscando. Y volvieron sobre sus pasos para regresar a dicho lugar. So wajada 'abdan min 'ibadina ataynahu rahmatam min 'indina wa 'allamnahu min ladunnā 'ilma. Entonces, encontraron a uno de nuestros siervos, Al-Hader a quien habíamos concedido misericordia y un conocimiento específico de nuestra parte. Qala lahum Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Moisés le dijo: Puedo acompañarte para que me enseñes parte del conocimiento que te ha sido concedido qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra al-hader le contestó no serás paciente conmigo wa kayfa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra y como podría ser paciente con mis acciones si no posees el conocimiento que alá me ha concedido Qala satajiduni in sha Allah sabiran wa la a'si laka amra Musa le dijo Verás que soy paciente si Allah quiere y no te desobedeceré en nada Qāla fa in ittabaʿtanī fa lā tasʾalnī ʿan shayʾin ḥattā uḥditha laka minhu dhikrā Al-Khādir la respondió Si vienes conmigo no deberás preguntarme nada hasta que yo te informe al respecto Fa Talaqa hatta itha rakiba fi al-safinati kharaqaha qala a kharaqtuha litughriqa ahliha laqad ji'ta shay'an imra Iam bos emprendieron juntos el camino por la costa hasta que subieron a bordo de una embarcación que Al-Khader oradó poco después Moisés le dijo Has orado la embarcación para que se ahoguen así quienes están a bordo. Ciertamente has hecho algo terrible. Qala alam aqul innaka lan tastaṭīʿ maʿī ṣabra. Al Khader respondió. No te dije que no serías paciente conmigo? Qola la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri 'usra. Moises le dijo: No tengas en cuenta mi olvido y no seas severo conmigo por ello. ثم طلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا يمضوا مستمرون juntos su camino hasta que se encontraron con un joven a quien Al-Khader mató Moisés le dijo Has matado a un ser inocente sin motivo alguno ciertamente has hecho algo abominable Qala <todos> alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'i sabra Al-Khader le dijo No te dije que no serías paciente conmigo? <risa> Moisés respondió Si vuelvo a objetar alguna de tus acciones, nos separaremos. Tendrás una excusa para que no te acompañe. فطلقا حتى اذا اتيا اهل قريتنا استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما Fa abo in ydyfouhma fawjada fiha jidaran yuridu an yanqad fa aqama qala law shi'ta lat takhadta alayhi ajra Yam bos prosiguieron su camino hasta que llegaron a una ciudad cuyos habitantes se negaron a hospedarlos y a proporcionarles comida como Moisés y Al-Khader habían solicitado Entonces vieron que había un muro a punto de derrumbarse y Al-Khader lo reconstruyó. Moisés le dijo: Si hubieras querido, habrías podido pedir una remuneración por ello. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع <tose> عليه صبرا. Al-Khader dijo: Esto marca nuestra separación. Ahora te explicaré aquello sobre lo que no tuviste paciencia. Ammas safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fi al-bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba En cuanto a la embarcación pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise causar en ella desperfectos porque había tras ellos un rey injusto que se apropiaba por la fuerza de todas las embarcaciones que estuvieran en buen estado Wa amma al-ghulamu fa kana abawa hum mu'minain fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufr En cuanto al joven, tenía unos padres creyentes, y Alá informó que él rechazaría la verdad de mayor, y temimos que arrastrara a sus padres a la transgresión y a la negación de la verdad. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما en lugar de ese hijo a uno mejor más puro y compasivo con sus padres wa amma aljidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan وكانا ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ان quanto al muro era de unos niños huérfanos de la ciudad y escondía debajo un tesoro que les pertenecía su padre había sido un hombre recto y justo y tu señor quería que cuando se hiciesen mayores pudiesen extraer su tesoro por misericordia suya y no hice nada por propia iniciativa esta es la explicación de aquello sobre lo que no tuviste paciencia Y te preguntan, oh Muhammad, acerca de Dhul Qarnayn, diles, voy a contarles parte de su historia makanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa lidimos poder sobre la tierra y le concedimos los medios necesarios poder y conocimiento para todo fa atba' sababa y siguió pues un camino para alcanzar su objetivo حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ مَأَئَنَّكَ أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّ مَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا cuando llegó a donde se pone el sol al punto más lejano de la tierra en dirección al occidente encontró que este parecía ocultarse en el horizonte en unas oscuras aguas en agozas y junto a ellas descubrió a un pueblo incrédulo le inspiramos oh dulcarnain o bien los castigas o bien adoptas con ellos una medida benévola Qala amma man zolama fasau fanu azibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu azibuhu azaban nukra Dulcarnain dijo mataremos a quien haya sido injusto negando la verdad después retornará a su señor quien le infligirá un terrible castigo Wa ammaa man aamana wa amila salihan falahu jaza'an il-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra En cuanto al creyente que haya actuado con rectitud obtendrá la mejor de las recompensas y le hablaremos y trataremos con amabilidad Thumma atba'a sababa Después, emprendió otro camino hacia el este. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. Cuando llegó a donde sale el sol, al punto más lejano de la tierra hacia el este, encontró que este amanecía sobre un pueblo al cual no le habíamos concedido un resguardo para protegerse de él. Kadhalika wa qad aḥaqqanā bimā ladayhi khubrā. Así fue. Y conocíamos todo con respecto a Dulqarnain. Summa atba'a sababā. Después, emprendió otro camino. Hatta itha balagha bayna s-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla Quando llegó a un lugar situado entre dos montañas halló frente a ellas un pueblo cuyos habitantes apenas entendían una palabra porque hablaban otra lengua قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الذي dijeron Oh Dulkarnain Los pueblos de Gog y Magog corrompen la tierra ¿Podrías construir entre ellos y nosotros una barrera a cambio de una remuneración de nuestra parte? Qulama makkanni fihi rabbi khayrun fa a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dulkarnain dijo: El poder y la autoridad que mi Señor me ha concedido son mejores que lo que puedan darme. Ayúdenme con su fuerza para levantar una gran barrera entre ustedes y ellos. La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia Hatta itha ja'alahu naran qala atooni ufrigh 'alayhi qiqra Traiganme bloques de hierro y construyó con ellos un muro compacto entre los que depositó carbón y madera y cuando llegó a cubrir el espacio existente entre las vertientes de las dos montañas dijo tras encender un fuego soplen para avivarlo cuando la construcción se hubo convertido en una masa de fuego ardiente dijo traigánme cobre fundido para verterlo encima con el fin de que se adhiera con fuerza famasta'u an yadhuruhu wamasta'u lahu naqba igog imagog no pudieron escalarla ni abrir brecha en ella. Ola hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaw wa kana wa'du rabbi haqqan Dulkarnain dijo Esto la barrera que he construido y que los protege de la corrupción de Gog y Magog se debe a la misericordia de mi señor para con los hombres y cuando llegue su promesa de la salida de ambos pueblos como señal de la proximidad de la hora derribará la barrera y la promesa de mi señor es cierta وتركن بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ese día Dejaremos que Gog y Magog surjan y se entremezclen con los hombres, formando extensas oleadas de gente debido a su gran número. Luego sonará el cuerno que anunciará el día de la resurrección y reuniremos a toda la creación. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Y ese día mostraremos el infierno a quienes rechazaban la verdad. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. Aquellos cuyos ojos estaban ciegos con respecto a mi exhortación, el Corán, y no podían escuchar la verdad ni guiarse. Afahasiballadhīna kafarū an yattakhidhū 'ibādī min dūnī awliyā' Inna a'tadnā jahannama lil-kāfirīna nuzulā Acaso piensan quienes niegan la verdad que pueden tomar a mis siervos por protectores y aliados en vez de a mí. Ciertamente hemos preparado el infierno como morada, ciertamente hemos preparado el infierno como morada a quienes la rechazan. Ul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Diles, oh Muhammad, ¿quieren que les informe sobre quiénes serán los mayores perdedores con respecto a las acciones que hayan realizado. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. Serán aquellos que habrán malgastado sus esfuerzos en la vida terrenal, pensando que realizaban buenas acciones. اولئك kal-ladhīna kafarū bi-āyāti rabbihim wa liqā'ihī fa-ḥabitat a'māluhum fa-lā nuqīmu lahum yawma al-qiyāmati waznā esos son quienes negaron las señales y las pruebas de la unicidad de su Señor y el encuentro con él sus buenas acciones habrán sido en vano y no obtendrán la menor recompensa por ellas el día de la resurrección. Dhalika jazaa'uhum jahannam bima kafarū wattakhadhu āyātī wa rusulī huzwā. Su castigo será el infierno por haber rechazado la verdad y haberse burlado de mis señales y pruebas de mi unicidad y por haberse burlado de mis profetas. Innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati kanat lahum jannatu l-firdauzi nuzula Certamente, quienes hayan sido creyentes y hayan obrado con rectitud, se hospedarán en los jardines del Firdaws. Khalidin fiha la yabghuna 'anha hawlan Allí vivirán eternamente y nunca desearán abandonarlos por otro lugar. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ديلس اوم محمد si el mar fuera tinta con la que escribir las palabras de Allah este se secaría antes de que se agotasen sus palabras aunque trajéramos otro mar similar como refuerzo <tose> Faman kana yarjul liqaa'a rabbihi fal yamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Diles, oh Muhammad, en verdad, yo no soy más que un ser humano como ustedes que ha recibido la revelación de que su Dios es un Dios único. Aquel que anhele el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud y que no adore a nadie más que a Él.